Polissona FM Com i la majoria dels països del món, Argentina va presenciar diversos tipus de fluxos de migració amb moviments d'arribades i partides de persones de diferents nacionalitats. El país està dins d'un territori poblat des d'aprop d'un territori mil anys abans de Crist amb pobles originaris que encara que massacrats per la conquista europea marquen presència amb la seva cultura mil·lenària que es va anar barrejant natural o forçosament amb tradicions vingudes des dels més diferents llocs del món la seva població va anar reconfigurant-se la població criolla, descendent dels conquistadors, es va unir a altres persones migrades. una altra rural, va sorgir de forma més rebel i nòmada, amb la seva marcada cultura gaucha, Colors i identitats barrejades que formen una composició àmplia de possibilitats culturals i que avui les veiem reflectides en una ballarina de Rosario, resident de Mallorca, i que carrega en el seu bagatge innumerables experiències de vida i de treball. Hoy hablamos con Natalia Grosso, que comienza este reportaje compartiendo cómo es vivir al folclore y la cultura popular argentina, fuera de esta gran barriga identitaria. Depende de la ciudad, más al interior del país, que en las grandes ciudades, a mi punto de vista, se vive un poco más el folclore, más en la zona rural, pero básicamente todos los niños y niñas en la escuela, en la escuela primaria, básicamente aprende el folclore básico. En mi caso fui afortunada de aprender los cosas con 7 años, en primer grado, nivel inicial y durante toda mi infancia bailar en los actos patrios, ¿sí? así que bueno, hay bastante influencia del folclore, como el tango también, pero un poco más de folclore. En mi caso en particular, también al haber tanta influencia italiana, también aprendíamos en la escuela primaria inicial un poco de teatro y un poco de música italiana también, es relativo de cada escuela. También otra cosa que es muy interesante en Argentina, que es la influencia sirio-libanesa, la influencia árabe, hay muchísimos en la ciudad de Buenos Aires, de Tucumán, de Córdoba, de Rosario, entre otros, y bueno, se vive bastante, muchísimas personas, muchísimos niños aprenden a bailar música árabe, que es algo tan lejano a nuestro país. ¿verdad? Pero bueno, a ver, inmigración de esos países al, al nuestro, solemos bailar, solemos aprender desde muy pequeño también música árabe, danzas árabes danza del vientre, ¿sí? Nada, aquí en Mallorca, por ejemplo, en Europa, me resulta un poco extraño porque estamos más cerca de la cultura árabe, pero en mi caso siento que se vive un poco menos. Hubo influencia árabe aquí en Europa, ya se sabe, pero no está la modalidad esta de de aprender danzas árabes en los niños o que haya muchas escuelas de danzas árabes aquí en Europa. Hay, pero en comparación con Argentina, creo que en Argentina hay un poco más. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega. Després d'anys vivint a Mallorca, Natàlia va tornar a Argentina per un viatge de vacances, però amb l'arribada de la pandèmia els plans van haver de canviar completament. La visita d'alguns pocs mesos es va transformar en més d'un any de residència i reconexió amb la seva terra a través del poble de Capilla del Monte. Ella ens comparteix una mica d'aquesta experiència i com va ser tornar a Mallorca després d'aquest temps fora. Tu, la, la sort i l'experiència d'estar en Argentina durant la pandèmia. Y desde ahí, al, al haber estado en un lugar pequeño, en un pueblo pequeño, tuve la suerte de poder estar un poquito más en la naturaleza y no tanto encerrada como podría haber pasado en una ciudad. Eh, fue una buena experiencia, fue bastante introspectivo. Y nada, volver aquí a Mallorca después de esa experiencia, es un poco extraña la sensación porque siento como que hay bastante más gente, más ruido <risa> y otra energía más del movimiento del ser. Verano y una ciudad turística Nada, siento Mallorca después de haber estado un año y medio fuera Siento Mallorca, la verdad, cambiada Siento al volver Como que hay en este año y medio pareciese Que hay más gente, que hay más tráfico Palma de Mallorca en especial Y bueno, nada, eso siempre es un cambio cultural Y, y bienvenido sea, ¿no? Que haya más gente Tríen sus pros y sus contras En mi caso en particular Al haber estado en un lugar pequeño y muy muy tranquilo Al día de hoy Básicamente buscaré mudarme desde Palma a un, un lugar más pequeño para sentirme más, más cómoda con esa experiencia que tuve en Argentina, que me gustó mucho. La dansa Natalya Grosso viu intensa i apassionadament diferents cultures del món. Amb el cos s'endinsa en tradicions de diferents racons, sent principalment l'àrabe i l'Índia les que més es dedica i se sent identificada en els seus treballs. Amb la dansa del ventre i el Bollywood, Natalya va poder viatjar al món sense sortir de casa, però també anant lluny físicament. Ell ens comparteix una mica de les seves experiències i sensacions sobre Índia. Tuve la suerte de viajar tres veces a India, varios meses cada vez, y una vez a Sri Lanka. Básicamente las sensaciones que tuve es mucha mucho contraste entre las castas, entre los colores, entre los olores. Muchos contrastes y muchas emociones y, y sentimientos, ¿no? Y sensaciones, todo juntos. Sentimientos de que hay muchas diferencias, sensaciones de muchos olores, muchos colores, muchos brillos, mucha música muchos tráficos, los animales, es muy muy alucinante ir caminando y ver una vaca dentro de una farmacia o un mono arriba de tu cabeza, depende del lugar donde uno esté, es algo súper súper impresionante. las experiencias que más me marcaron fue ver a la mujer eh, bastante más introspectiva, bastante más tímida y qué bueno que el hombre en general es que se encarga un poco de todo, ¿sí? es, es mi sensación ahí. La mujer normal india, vamos a decir, entre comillas, ¿sí? Las mujeres más modernas, más jóvenes, que se han occidentalizado un poco con la vestimenta y, y la mentalidad, eh, bueno, ellas están bastante más más libres y más independientes, pero la mujer india en general, sí, son mujeres que la verdad eh, son muy sumesas, muy tímidas y mi experiencia que más me marcó es ver la desigualdad entre las castas, por un lado, y por otro lado ver la, la alegría nata que tiene, Casi toda la gente, sí se pueden ver esas dos cosas muy marcadas, muchos contrastes y es un país donde digo que todo el mundo tiene que ir para, para tener la, la experiencia y para poder agradecer lo que uno tiene y por otro lado agradecer lo que uno ve ahí también o ver cómo la gente es muy agradecida ahí a pesar de algunas circunstancias, ¿sí? de la sobrepoblación o bueno algunas necesidades. La sensación también en India eran era muchas emociones, muchos contraste, muchos ruidos, sonidos, olores. Es como si fuera un caos organizado porque pasan muchísimas cosas en un día al haber 1.300 millones de personas en el país. Imagínense Nueva Delhi, donde más viví. Casi 30 millones de personas es como yo digo siempre un videojuego. Uno va caminando y viene un tuk-tuk y pasa una bici, pasa el mono y pasa una vaca y se esquivan y se esquivan y se esquivan y es como que podría pasar muchas más accidentes de los que hay realmente no hay tanto accidente en comparación a la cantidad de, de gente que hay Y si pasan los accidentes que los he visto en, en persona, se levantan, lo solucionan rápido y siguen. Es bastante todo más easy going, digo yo, ¿no? Como son simples e intentan de simplificar las cosas porque tienen una vida de por sí bastante agitada. Eso es algo súper valorable porque por la magnitud de gente y, y de cosas que hay son bastante flexibles y se adaptan. La dansa del ventre és un ball que és una expressió cultural amb un ampli univers simbòlic praticada per dones del mitjà orient mitjançant diversos rituals que les connectava amb la mare terra i la fertilitat dins d'un ampli marc religiós. Amb la globalització, aquest ball va anar guanyant diferents colors i significats, moltes vegades poc coneguts i parlats. Natàlia Grosso, que està molt vinculada a aquest ball, ens parla sobre aquests significats. La danza del vientre se conecta muchísimo con la feminidad de la mujer y nos empodera muchísimo, así que yo creo que es un poquito cultural y un poquito sociocultural a las mujeres de Latinoamérica de ser... Por normativa, por culturalmente o por lo que fuese, países un poquito más machistas. Eh, las mujeres al bailar danza del vientre se sienten más seguras, más empoderadas, más fuertes, más femeninas, más amadas a sí mismas, ¿verdad? Cuando uno baila danza del vientre, sinceramente se mueven unas energías en el cuerpo, se destraban unos chakras donde la mujer se siente más fuerte y bueno, es terapéutico, así que es... Es súper, súper, súper gratificante bailar danza del vientre porque la mujer se siente más feliz. Así que conectar con la feminidad Mover los chakras, los chakras raíz Que conectan con la tierra Y bueno, por eso se usa mucho también al día de hoy eh, Otro tipo de danzas como tribal O otras danzas donde las mujeres bailamos en conjunto Y es tipo terapia, ¿sí? Es como círculo de mujeres Círculos de danza, de música Como se hacía antiguamente en, la, en los arenes de Danza de música árabe y tal Actualmente yo creo que se está viviendo un poco así Las mujeres juntarse para bailar, danzar árabe para compartir y bueno, sentirse fuertes y unidas. Así que todo muy bienvenido a bailar todas las chicas los hombres también, porque los hombres también están bailando danza del vientre. Al margen del folclore de danza árabe folclórica, también muchos hombres se están incorporando a bailar danza del vientre. El estilo más femenino podemos decir, ¿verdad? Con las caderas, con la ondulación de abdomen, pechos y movimientos más de mujer. Hay bastantes hombres que se están animando y, y sintiéndose libres y poder disfrutar de la danza con esos movimientos tan típicos femeninos, vamos a decir, porque es mucha cadera, mucho atome, mucha cintura. Así que, bueno, bienvenidas todas las mujeres y los hombres a bailar danza del vientre y a conectar con ustedes mismos y sentirse bien y plenos. Y para los que se van quedar interesados o interesadas en el trabajo de Natalia Grosso, ellos la seva información y contacta Mi página web es www.natalia-grosso.com con dos S's o la Instagram Natalia Grosso Dancer y bueno, ahí pueden encontrar un poquito de la información, de lo que soy, de cómo bailo, de dónde estuve, de mi trasectoria, de los futuros workshops que puedo dar mi profesión más fuerte es la danza árabe, danza al vientre que la compagino con la danza india-bollywood y mi estilo de baile es bastante más hacia lo alegre hacia lo folclórico y hacia lo teatral por eso me gusta mucho el bollywood, siendo que siento que la bailarina tiene que bailar con disciplina con técnica, pero a la vez mi punto de vista es más que lo sientan y que fluyan a la par de la música también bailo música brasileña y tango fusión árabe, tango fusión árabe en Argentina se usa muchísimo y en otros países como Japón, China, se usa muchísimo, que es la fusión de la danza del vientre y el tango argentino, ¿sí? La femenina te lanza el vientre, la fuerza del tango y la bailarina baila sola, sin un partner. Normalmente en Argentina, en otros países del mundo y aquí en Mallorca en un futuro cercano, estaré dando unos talleres sobre estas disciplinas que bailo, así que nada, los invito a ver en mis redes y los invito también a ver en YouTube y... Que tengo un canal que abrí el año pasado, Natalia Grosso, clases para nivel inicial de, de belly dance o danza del vientre. sí Así pueden ir practicando un poquito, tener una noción de cómo es mi estilo. Y en YouTube también pueden encontrar, básicamente, eh, videos míos para que puedan saber un poquito como mi estilo musical o, o qué es lo, lo que les ofrezco a bailar en, en un shows o en una clase, ¿sí? Les desea muchísimas gracias, estamos en contactos, no duden en contactar conmigo, mi teléfono de aquí a España es 642 84 94 08 cualquier duda sobre clases, sobre danzas sobre shows, sobre eventos, sobre bailes, en animaciones, en bodas o en fiestas, aquí estamos a su disposición, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos. Dania va... Namaste. Shu gràcies gracias and thank you so much. Ana Clauja Pasqual, da Mallorca per Pollison FM.